Karina Olivera, desde el te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, dos eh, temitas antes de, de iniciar esta entrevista. Eh, el, con relación al incendio allí en la parada, en la pérgola de la parada 16, hicimos las averiguaciones con bomberos anoche eh, a las cero fue que se llamó al destacamento para ir hasta allí a apagar el incendio, un foco pequeño, pero bueno, eh, hizo que, que la pérgola quedara en el estado que ustedes la vieron en las imágenes que compartíamos allí a través del de nuestras redes. Te lo digo porque un oyente decía fue un rayo, no fue un rayo, fue alguien que, que prendió fuego puntualmente allí en el, en el lugar. Y lo otro es que en la salida anterior lo que me... Lo que había leído yo en la información es que el subsidio por desempleo para los trabajadores de eh, Punta Shopping, según dice el informe que nos enviaban desde el Ministerio de Trabajo, iba hasta diciembre del 24, cosa que nos llamaba la atención y por eso quedamos así como sin sin tener claro si esa era la fecha. Lo que hicimos fue trasladarlo directamente al ministro Pablo Mieres, no hemos tenido la respuesta también se lo trasladamos a Malena Cuenca justamente con quien hemos hablado del tema y que nos adelantaba esta posibilidad de la ampliación del, del subsidio por desempleo, pero reitero dice hasta el diciembre del 24 cosa que dudamos, tanto Malena Cuenca como yo de que pueda ser así lo confirmará el ministro, tal vez no lo haga en el día de hoy porque todavía no ha visto el mensaje pero ya la semana que viene tendremos certeza de cuál es la información veraz con relación a la ampliación del subsidio. Ahora Bien. sí, vinimos hasta la escuela técnica de la construcción en Avenida Iguá. Estamos una vez más con Mónica Esquivel, con la directora, porque se abre la capacitación profesional básica, abastecimiento, la, la orientación, abastecimiento, red de agua fría y caliente. Y nos encanta venir porque Mónica tiene tremenda energía y mientras estábamos a la espera de poder salir al aire contigo y con la audiencia, fuimos charlando todo lo que se hace en la escuela y hay una energía increíble. Así que muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Bueno, muchas gracias y bienvenidos, como siempre, un placer estar con ustedes. Y bueno, y mental de todo lo que hacemos acá en esta escuela Y con esas ganas que te caracterizan amor. Sí, yo soy parte de, entonces bueno me gusta que la gente vea, que digo que, que entienda y vea todo lo que estamos haciendo y que bueno, que no, y nuestra proyección hacia a la comunidad que es lo que nos interesa y nuestros estudiantes ¿Es, ¿Es conocida la escuela de la construcción? No, increíblemente no es una escuela de muchos años tiene más o menos 8, 10 años pero la gente la ve como nos siguen preguntando increíblemente si, si cobramos Entonces cuando decimos que es de UTU como que le, le cuesta asociarnos como que es algo público. Entonces siempre estamos tratando de hacer difusión porque les cuesta vernos como escuela, como UTU en sí. Bien, y recordamos a todos que están en la esquinita de, eh, eh, por Avenida Iguá y Boulevard Artigas, aquí en la esquinita está la escuela de la construcción y esta vez ofreciendo, como decía, este, esta capacitación profesional básica, esta orientación, abastecimiento, red de agua fría y caliente, ¿que ¿a qué apunta? Es una capacitación en lo que tiene que ver del área de instalaciones sanitarias que apunta a, digamos, a, a dar una formación básica en lo que tiene que ver con las instalaciones para baños, cocina, de lo que es abastecimiento de agua fría y agua caliente. Entonces apuntas poralmente a gente que ya tenga, esté trabajando, que tenga interés o que tenga conocimiento y quiera ampliar un poco la parte de conocimiento. Esta capacitación le permite eso, le permite como mejorar la parte de conocimiento y todo lo que tiene que ver con la práctica en esa en esa área específica de instalaciones sanitarias. Fuera del aire hablábamos de la importancia que tiene esto y más que, niéndote, más que nada teniendo en cuenta situaciones que se han dado a nivel del país con relación al, al tema posiblemente de las instalaciones eléctricas separadas de lo que es la red de agua. Claro, eso es importante dejarlo en claro, o sea, la gente que trabaja tiene que tener claro, bueno, o debe, debería tener claro eh, las, las condiciones, la normativa para que estas cosas no pasen. Bueno, un poco, esta capacitación en, en lo general abarca todo, la información de materiales, herramientas, algo normativa, cómo se debe trabajar, las condiciones, o sea, un montón de cosas que es importante saber para el momento de no tener este tipo de problemas. O que nos surjan este tipo de inconvenientes que capaz que no están relacionadas directamente con lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias, pero bueno, puede estar tiene puede tener algún punto en común. ¿Quiénes se pueden inscribir? Eh, se pueden inscribir personas que tengan solo primaria completa y que sean mayores de 15 años. ¿Qué tiempo de, de trabajo va a llevar? O ¿Llega hasta fin del curso? ¿Hay otro semestre? En realidad esta capacitación son 160 horas que se dividen en 8 semanas con una carga semanal de 20 horas, ¿se sí, tiene una carga semanal importante de taller, porque solo tiene taller, o sea, en ese taller se va la parte teórica y práctica, Este tiene una carga, yo sé que es importante, porque uno ese 8 semanas, 20 horas semanales, son casi 4 horas por día, pero este apunta a eso, que la gente se vaya con, con una formación, digamos, con una información importante en general, en lo que tiene que ver con toda la parte teórica, que necesite la parte practican eh, para, para el curso. ¿En qué horario? Y la idea es ponerlo a partir de las 6 de la tarde, obviamente, porque sabemos que hay mucha gente que le puede interesar y, y es el turno que más o menos la gente que puede trabajar o que le interesa puede asistir. Sería a partir de las 6 de la tarde. Mónica, ¿desde dónde llegan que los estudiantes hasta aquí al auto? ¿Desde qué lugares del departamento? Eh, acá tenemos gente de Pidiápolis gente de acá en la zona, gente de pan de azúcar, gente de la capuera, o sea... Es un área que recibe estudiantes de todos lados, y del de, de área de lo que tiene que ver en la parte de formación, tenemos estudiantes que, tanto en los bachilleratos nuestros como del liceo, que hizo bachillerato del liceo, o sea, tenemos más bastante diverso la, el público nuestro. ¿Cómo se informan sobre esto? Sobre esto nuevo de lo que estamos hablando más allá de esta entrevista. Y en realidad nosotros hacemos, digo, para para la oferta educativa que empezamos a trabajar, siempre se hace recorrida por los, las instituciones públicas al, a, hablando con los grupos sobre los cursos y las propuestas educativas y después estamos tratando como, como con ustedes, hacer toda difusión de prensa porque claro, a veces la gente no nos identifica, la última capacitación que tuvimos, que fue, hicimos una movida, fue como que todo el mundo quedó como viste, como que le llamó la atención. Porque claro, no saben, no saben las cosas que damos acá, no saben qué trabajamos puntualmente. Eh, me encanta que, que poder ser parte de, de la difusión. Decile o contarle mejor dicho, a la audiencia eh, algún mail que tengan, un teléfono de contacto. Eh, tenemos teléfonos de contacto que son, ya te digo enseguida, tenemos ascripción que es 42 27 15 69, el mail de la inscripción que es gmail.com y el de la escuela que es gmail.com Por cualquiera de esas vías llaman o mandan mail y se les contesta los mails enseguida de, de lo que se necesiten de información. Y bueno, y están ubicados en la Avenida Iguá, acá en la esquinita de Bolívar. Exactamente, y otra cosa que ya que estamos, voy a aprovechar, nosotros estamos construyendo ahora con el colectivo docente la oferta educativa 2024, o sea que aquella gente que tenga interés en saber para el año que viene, bueno, ya más cerca de, de fines de septiembre o octubre, ya estaríamos con una idea clara de lo que vamos a los cursos que vamos a tener y los turnos, así que estaría bueno que ya... A partir de fin de, de octubre se empezarán a informar sobre la oferta educativa para el año que viene. Y en algo que no te haya preguntado y es importante destacar. No, no, que estamos a las órdenes, como siempre son todos bienvenidos, siempre tratando de, de colaborar y resolver todas las dudas que tienen y bueno y que acá estamos para que vengan todos. <risa> Cerramos Jorge, nos reencontramos en un rato. Interesante, interesante conversación, interesante charla. Realmente felicitaciones para todos allí. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido. Y cuando quieras, Jorge, también te esperamos allí, para la escuela. Allí con Karina estuvimos el día que inauguraron. Claro, pero lugar. hace mucho tiempo de eso. Desde bueno, bueno, cuando es que parece una vuelta. Bueno, ¿Tiene, bueno, tiene que ver bueno. todo lo que ha ido cambiando bien, desde bien, que estuvimos bien, en bien. La inauguración. Parece que no, pero son 10 años, ¿no? Sí. Increíblemente. Bueno, no, no, pero me gustaría hacer una nota de evaluatorio de los 10 años, porque creo que deben haber muchas cosas para comentar. Sí, hay mucho, mucho, mucho. Porque cuando mucho, se habló en y... la, ina la inauguración de... de... De, de la Universidad de la Construcción porque uno viene de, de, de generaciones donde este, ser albañero era, era un oficio de campo, digamos, como decimos habitualmente ¿no? De animarse a agarrar la, la, la, la, la cuchara y el fritacho y trasladar y después vemos, ¿no? Sin embargo ahora hay toda, toda una especialización que, bueno, es un oficio que también requiere mucho más con como han cambiado Las formas de, de, de, de concretar la construcción y la, eh, la inclusión de la tecnología no es un trabajo para cualquiera. No es un trabajo claro, para y, la, cualquiera. y la formación técnica claro, ha, claro. ha incorporado un gran componente de trabajo frente la, al oficio en realidad. Claro. Siempre vamos a precisar albañiles, pero también pensamos técnicos que Seguro. puedan trabajar y gestionar en obra. Bien. Ya eso haremos la, otra nota de evaluatorio de estos diseños años. ¿Cuándo se cumplen los 10 años? ¿En qué fecha? y en realidad ya los cumplimos ya ahora lo estamos este nosotros a fin de año cuando damos la muestra lo vamos a invitar porque también en esa muestra de la fiesta de cierre de cursos eh, un grupo está preparando una está haciendo una investigación histórica de la escuela uh -huh. y va a presentar en ese día la investigación y el transcurso de estos años de trabajo y todo lo que se ha hecho así que también Ahí vamos a tener un, como un recorrido por la historia de la escuela. Es valorable también que el día que se inauguró estuvo el presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción. O sea que allí sí. estaban los, los, los patrones, los empleados juntos, ¿no? Que también son, son cosas que tenemos que destacar. Sí, nosotros en realidad ahora estamos tratando de volver a generar esa instancia de, uh -huh. de encontrarnos nuevamente claro. con, la, con la Cámara, claro. con, el, con la parte de empleado y con la educación, ¿no? Para tra seguir trabajando, transitando ese camino. Muy bien. Saludos para todos, así. Bueno, muchísimas gracias chau, chau. y a las órdenes. Muy amablemente, chau. chau. Bien, cerramos ahora sí, Jorge, nos reencontramos Dale, en un rato. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.